¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Sí, muy bien. buen día. Muy eh, buen día. Bien. Julio, eh, se anunció ayer eh, que se va a licitar la segunda etapa del acueducto del río Colorado al norte provincial. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué detalles? Eh... Sí, efectivamente, como como se anunció en, en el día de ayer, eh, bueno, desde, desde el Gobierno Nacional eh, se ha hecho la publicación a través del portal electrónico correspondiente, que depende del Ministerio de Obras Públicas y de la, del área de la unidad operativa de contrataciones, la, el, el esperado este, llamado a licitación por el cual la provincia de La Pampa este, está eh, haciendo trámites desde hace tanto tiempo. Realmente este, para nosotros ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, realmente una, este, es, es un, un, un hecho... De, de resaltar eh, en forma, yo digo, no, no voy a decir eufórico, pero sí este, de, de, de mucha expectativa. La verdad que esto que eh, eh, se va a concretar el día 15 de diciembre, que es la fecha que tiene asignada la licitación, eh, es, el, el, yo diría, un paso más que importante para poder después continuar con la ejecución de la tan ansiada segunda etapa del acueducto. Eh, es, es una noticia de, mu de muchísima importancia para, para la provincia de La Pampa. Sí, eh, Julio, eh, eh, ¿por qué lo licita Nación? Digo, es, ¿esto es así? Eh, ¿La provincia de La Pampa no estaba en condiciones de licitarlo? ¿Cómo es el trámite? A ver... El, el trámite este no no no es que esté decidido ahora. Desde mm. que se iniciaron las gestiones en este en esta etapa de gobierno pro, eh, nacional, porque... Sí. En el periodo anterior del, del 2015 al 2019 se trató también de resolver esto con el gobierno anterior, el gobierno nacional, de que el, la, la inversión es muy importante, estamos hablando de 16.600 millones de pesos, esto está a valor de febrero, hoy eh, tenemos que estar eh, calculando con la inflación que tenemos en más de 25.000 millones. Desde un principio la, la La, la, las tareas eran eh, la provincia terminar y completar todo lo que es la documentación técnica legal, cumplir con todos los pasos previos para la licitación, y el gobierno nacional era el, el quien se hace cargo del de financiamiento y por supuesto ellos también tomaron la decisión de llevar a cabo la, la ejecución propiamente dicha como comitente. Con lo cual eh, no, no es sorpresa. Para, para, para la provincia pero vuelvo a repetir, es una inversión de magnitud, con lo cual en esta, en este tipo de obras si no tenemos el acompañamiento de nación es muy difícil de poder concretarla sí. son números que realmente este, exceden de la, de la media y mucho más de la media que lo que nosotros tenemos en obras, para para incluso para un periodo presupuestario Julio, es que, eh, de acuerdo a lo que anunció ayer el gobernador eh, eh, se licitaría a mediados de diciembre, eh, si todo eh, acontece con de acuerdo a los términos o a los plazos previstos por, por el gobierno, eh, ¿cuándo comenzaría la obra propiamente dicha? Bueno, eso, eso depende de la tramitación este, formal que tiene y, y, y legal el... Este, el, el, el, el Ministerio de Nación. Uh -huh. Nosotros entendemos de que no va a haber inconvenientes, hay un proceso de, como digo, desde el, desde el momento de la, de, la, de la comunicación hasta la apertura estamos ya transcurriendo casi dos meses sí. ¿no? de, de tiempo. Uh -huh. Y en esta etapa es este que quienes estén interesados, que acceden a la documentación puedan preparar. Este, sus propuestas, puedan hacer eh, consultas concretamente, que eso también lleva un tiempo para poder concretar eh, la fecha esta del 15 de, de, de diciembre. A partir de ahí, bueno, está la otra etapa, que no es una etapa menor, analizar todas las ofertas que se presenten, que esperemos para, para el bien de la obra y para el bien de todos, que sean unas cuantas empresas, empresas que realmente tienen que tener envergadura financiera y económica para poder este, hacer frente a, a esta inversión en el plazo de 750 días. Eh, es, ese tiempo nosotros, yo no puedo eh, eh, dar una fecha, pero eh, en una licitación eh, que, de las que nosotros te damos eh, en, en, en ejecución y no nos lleva menos de 90 días. 60 uh días, -huh. o sea, supongamos que esto no tenga inconvenientes, que esté todo bien y esperamos que en, en marzo, abril, esté iniciada la obra. Es la la la, la expectativa que tenemos. Bien. Diría que de no haber inconveniente, la documentación es muy completa, la documentación también se estuvo trabajando juntamente con la gente de Noza durante estos tres años de, de, de, de, de gobierno y que ya venía también elaborada de, anteriormente, o sea, con lo cual creería que no, no, de, no debieran aparecer inconvenientes para que se pueda resolver en ese tiempo, pero esto es una situación que yo le estoy haciendo una comparación con respecto a, a las obras de la provincia, eh, de 90 días tendríamos que tener hecha resuelta. La, la definición Bien. de quién es van a hacerlo Julio eh, le cambio de tema y le pregunto por el nuevo hospital habían anunciado meses atrás que en diciembre se inauguraba sigue en pie eh, esa fecha van a inaugurarlo en diciembre totalmente qué totalmente? día no el día no puedo decirlo con certeza pero ustedes no se olviden que es una obra que tiene este mil metros cuadrados uh -huh. yo lo que siempre resalto que eh, por ahí no se tiene la magnitud de, de, de, de, de, y el volumen de esta, de esta obra, que realmente tiene, este, bueno, todo lo que corresponda a un, un, un hospital de complejidad tan, este, eh, complejidad creciente se le ha nombrado uh -huh. antes, antes de la complejidad, De, alta complejidad y ahora es que ahora es creciente, porque evidentemente van cambiando hasta ustedes bien conocen eh, el, el tema de la, de, de, lo que son los sistemas de informática, lo que son los sistemas de la aparatología que tienen Entonces, este, este, esta, esta parte de la obra, ¿no? se han hecho recepciones parciales de sectores que ya pueden estar habilitados y hay otros que no están habilitados, por eso es que va a ser secuencial, el uh -huh. tema de la inauguración. Habrá sectores que están en condiciones de poder prestar los servicios para los cuales se construyó, ya hay otros que este, todavía no están porque uh -huh. ustedes bien saben que acá también la parte civil, la parte de la obra propiamente dicha, está concluida. Uh -huh. Lo que tenemos es una etapa de este, cierre concreto de lo que es la aparatología. En esto también ha intervenido eh, en Nación, donde también provee este, eh, equipamientos de... de, de de alta tecnología y de, de, de tecnología muy actual, como el resonador, un angiómetro y elementos más puntuales que son de salud, que yo no puedo dar este, más precisiones, pero que eso requiere alguna adecuación Bien. dentro de el, del predio. Pero podemos la decir que la, la fecha de diciembre se mantiene para sí, la inauguración. Sí, sí, sí, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Pero vuelvo a repetir, es de una magnitud, de un volumen que cuando el que tenga la posibilidad de poder ir a conocerlo va a realmente a percibir este el, el, el edificio la, la construcción de, de esta de esta obra tan tan esperada, tan ansiada, y bueno, que creo que nos tiene que ser hacer sentir orgullosos a todos de poder tenerla en pie. Eh, Julio, eh, hoy se, el Congreso le dio media sanción eh, al pres, el proyecto de presupuesto, cosa que no ocurrió el año pasado y que ah. generó complicaciones, eh, eh, no tener presupuesto al Gobierno Nacional. Eh, ¿Lo siguió con expectativa, digo, teniendo en cuenta que hay varias obras importantes para la provincia de La Pampa ahí, ahí metidas en el presupuesto nacional? Sí, por supuesto. Por supuesto que es una situación totalmente diferente a la del año anterior y la que nos está hoy este ejecutándose el presupuesto sin aprobación del mismo. Mm. Claro que tenemos ahí muchas expectativas porque la nación ha sido para nosotros una un soporte importante. Importantísima, importantísimo en el trabajo mancomunado que hemos tenido, porque, vuelvo a repetir, eh, nos ha acompañado una, tanto en, en el área de, de obras de, de infraestructura, como es el caso de las obras viales, las obras de saneamiento, de agua los edificios escolares, en el área de salud también, como le comentaba recién, eh, eh, con, con el aporte de financiamiento y la este y las aprobaciones de obras que nosotros este, requerimos oportunamente. Eh, estamos con expectativas, quiero ver después qué cierra de, de, de del presupuesto, pero tenemos acá el detalle de tantas obras que este, están incorporadas y que le van a hacer al, a, a la provincia de mucho, de, de mucho valor para poder, este bueno, concluir y, y ejecutar obras que realmente son más que necesarias. En el proyecto figura la terminal de Santa Rosa, el financiamiento. Sí, sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí, sí, este, es una de las obras que también estamos con, con mucha expectativa para poder concretar. Eh, eh, estamos con, bueno, con, con, con esa obra, y, como le digo, de, de, de otras áreas también que, que son importantísimas, hay obras también de, de desagües pluviales, por ejemplo, Tenemos obras este, en Pico y Santa Rosa que son obras de extrema necesidad este con respecto al tema de eh, lo que es la el, el escurrimiento de, de lo que es este, aguas de lluvia a través de obras que requieren de una inversión importante y que también esas este, están previstas de que sean financiadas por Nación. Eh, Julio perdón la interrupción eh, ayer, ayer hablábamos con gente del IPAB eh, con la secretaria de, de, de adjudicación eh, y le consultábamos col, por el ritmo de construcción de viviendas, que la Pampa sostuvo durante, eh, antes que llegue el macrismo eh, mil viviendas por, por año eh, ahora que, bueno, que cambió el gobierno hace tres años, eh, la expectativa era que vuelva a ese ritmo, eh, ¿cuándo podría volver el ritmo ese de mil viviendas por, por año para la provincia de la Pampa? Y de hecho, estamos ustedes no se olviden que vivimos de cuatro años de la gestión anterior donde no hubo una sola vivienda. Mm. Y como bien dice vos, Lautaro, es eh, un, un promedio de 1.200, 1.500 viviendas, 1.000 por año desde el, el, el, la, la, este, la, la aplicación del, del FONAVI cuatro años que no pudimos avanzar en absolutamente nada. Evidentemente ha hecho perder esa inercia que tiene la provincia. Hoy hoy se, se está ya en condiciones de poder decir que tenemos más de un proyecto con respecto a, a concretar obras. Se, ha, lo presentó la, se presentó la vez pasada a través de vivienda de 4.900 viviendas que se están en proceso. Algunas ya de ejecución, otras de eh, licitación y otras ya para poder este, iniciarlas en, en, a la brevedad. Con lo cual estamos expectantes todos de obras acá en Santa Rosa y licitadas 280, en Pico hay 200 viviendas, en las distintas localidades estamos superando las 200 viviendas también del programa Casa Propia, Control Futuro, y paralelamente el que no cortó en ningún momento la ejecución de obra disculpen, fue el programa Mi Casa, que la provincia también acompaña con todo el municipio. Bien, Julio, la última pregunta y no sí. le robamos más tiempo, eh, ¿qué pasa con el Megaestadio? El Megaestadio está está con, el, con la cubierta terminada, el Megaestadio tiene el refuerzo necesario para esta parte de obra que se concluyó, ejecutado, y el Megaestadio está expectante de poder continuarse cuando las condiciones financieras, las condiciones, por supuesto, de la oportunidad y la necesidad, se concluyan. Estamos esperando todos de poder continuar con esta obra que este es, es, es una deuda que tenemos, es una deuda, porque esta es una obra para, para toda la comunidad. ¿Usted quiere eh, terminar su, el... su, su mandato eh, con el megastadio bueno. terminado? Eh, no, no puedo... <ríe> no puedo... <ríe> Eh, decir una cosa me, me, me, me gustaría, pero esta es una cuestión ya muy personal, por supuesto que me gustaría pero no por una cuestión este, que acá las las obras las hace eh, las hace el conjunto de, de, de del Ejecutivo eh, la sociedad que es la que también acompaña, me gustaría en lo personal me gustaría, pero no por una cuestión de si bueno, hemos terminado el estadio cuando yo he estado en, en funciones no, yo lo que quisiera es que esto lo tuviéramos concluido, y quien sea el que le toque esa, esa, esa bendita, ese bendito día de poder inaugurarlo, eh, para que también lo, lo aprovechemos en, en la sociedad en su conjunto. Sí. Julio, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos como no, siempre por, con la radio. Eh, no, por favor, a ustedes que siempre tienen la amabilidad Pablo Lautaro de, de estar en contacto con nosotros y uh -huh. a disposición de ustedes. bueno eh, gracias Les y mando que... un saludo grande para ustedes que también tengan un lindo día.